amados amigos oyentes muy buenos días que el poder la misericordia de dios y el amor de dios esté en cada uno de ustedes en esta mañana una mañana linda bonita con el cielo trazado de estratos de nubes estamos contentos porque dios ha estado con nosotros hemos tenido luchas y dificultades no dificultades pero sin sí luchas no obstante dios ha estado a nuestro lado como poderoso gigante así dice la palabra de dios Oh, cuántas veces las personas, ¿no es cierto?, desean el beneficio de Dios, pero no desean seguir el camino de Dios. El beneficio, lógicamente, que es bueno para todos. Hemos visto con tristeza en el norte personas que están siendo beneficiadas eh, con ayudas. Después se han envuelto en contra de aquellos que les han ayudado. Como que, a ver, la culpa es de los demás. No es así. Hay que ser agradecidos. Y agradecer todo eh, Nuestro amigo aquí lo acabo de, de escuchar Diciendo que los jóvenes se levanten Que sean útiles para sí mismo Que trabajen, que estudien Tengan una vida de provecho para él en su futuro Así es justamente lo que, lo que la persona debe hacer Porque si no siembra, ¿qué va a cosechar? Y si siembra mal, ¿qué es lo que va a cosechar? Por eso en esta mañana queremos sembrar para ustedes y dar del agua bendita de Dios, el del manantial de vida que es Cristo Jesús nuestro Salvador. Luego estaré leyendo para ustedes un precioso salmo que los hermanos de de casi todas las iglesias lo conocen. En mi iglesia todos, hasta los niños lo saben de memoria. Estaré para leyendo entonces un salmo precioso.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 Justo es lo que queremos nosotros impartir para ustedes Lo que creemos es que llegue la palabra de Dios a su vida Y que usted en toda su fuerza, en toda su mente En todo su corazón y en toda su alma Sea bendecido Porque Dios no quiere el, el mal para las personas Quiere el bien Por eso que le da una bienaventuranza aquellas personas dice que no anduvo en consejo de malos mire cuando yo estaba en el liceo eh, muchos jóvenes de mi edad me preguntaban cosas que no son para decirlas aquí pero son consejos y, y me daban con ciertos consejos tienes que ser así tienes que ser acá para conquistar un a, a no sé ahora todavía pero antes le decía para conquistar una mina ah, a una, una niña, una señorita tiene que ser aquí y allá y llevarla aquí y a este otro lado consejos que para ellos posiblemente era muy bueno gracias a Dios no anduve en consejo de malos ni en silla de escarnecedores gracias a Dios por eso quiero que todos sean así, deseo que todos sean así Sí, que todos, niños y niñas, jovencitos, señoritas, adultos, abuelos, todos seamos así. Que no seamos dadores de consejos malos o de malos hábitos, sino que seamos sembradores del bien en las personas. Tuve un profesor en la básica, ese profesor sembró en mí semilla que hasta hoy yo me acuerdo. Eh, había un cántico que le gustaba mucho que lo cantáramos, antes se cantaba, no sé si todavía se canta dentro de clase, a la, la clase de música, él nos enseñaba eh, eh, cantos, y había un cántico que decía, somos alegres alequines, ale ale que a veces, a veces pienso, dice, bueno, si somos alegres a arlequines no es cierto que son como esos payasos, pero que hacen payasadas bonitas bueno, ese profesor sembró, yo creo en todos los, los sus alumnos lo que él realmente tenía dentro de su corazón y de su, dentro de su mente yo quería mucho ese profesor y todavía lo sigo estimando por los buenos consejos que nos dio creo que cuando nuestra vida es sembrada por personas buenas nunca se olvidarán aunque se haga lo malo Aunque se vuelva hacia el mal, la persona va a recordar siempre quién le dio un buen consejo, quien le dio un, una palabra de aliento y de conformidad, y quien le dijo, mira, este es el camino bueno, anda por él. Esto es lo que nos dice el Salmo, que es bienaventurado el varón, o la señorita o la señora, que no anduvo en consejos de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado chile desafortunadamente para no otra palabra la voy a decir porque esa palabra va a abarcar mucho desgraciadamente chile tiene muchos escarnecedores casi a casi todo le gusta tener Ese cuchillo para escarnecer, para sacar el cuero. Cuando se, de, se se descuera un animal, se tiene un cuchillo corvo, que es el esquilador. Y muchas veces los escarnecedores tienen escondido, pero de repente sacan ese cuchillo y sacan el cuero. Sacan la piel de los demás, escarnecen de una manera diferente que no es adecuada para ni siquiera para nadie, no para nadie, para nadie, no obstante, cuando está en el camino del Señor, aprende no a escarnecer, como le dice el chileno, a no pelar, a no decir falso testimonio, a no calumniar el escarnecedor, siempre hace lo contrario del bien, por eso, dios lo trata de bienaventurado es lo mismo que en mateo capítulo 5 cuando dice bienaventurado el eh, eh, ahí nos da las bienaventuranzas que estuve predicando casi una un mes y medio en esta radio misera respecto de las bienaventuranzas bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a dios este salmo 1 aplíquelo a su vida aplíquelo a sus hijos, a sus nietos, a su a su esposa, a su esposo. Léalo. Le, le le le animo a que tenga una sagrada escritura, la Biblia sagrada y usted entonces pueda leer este salmo continuamente, porque es una un, un mensaje de Dios para su vida. Hermana Ana, un llamado, ¿sí? Aló Aló Aló, se cortó la, la comunicación A ver un momentito Ahora Tampoco, bueno Nuestra hermana Ana Me parece hermana Ana Boisin A ver ah, No, Ana Muñoz Boisin. bueno No No se, no se escucha ¡Aló! ¡Aló! Ahora se escucha bajito, ahora sí ya, Pastor, quería mandarle un feliz cumpleaños a mamá que está hoy día que Dios me la bendiga siempre con más años de salud prosperidad, tanto en su vida espiritual como en su vida terrenal ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Solo eso mi hermanita? Sí pastor, hasta cumpleaños mi mamá y estoy feliz y orgullosa su hija ¡Eso quería escuchar! <risa> Muy bien hermana, muchas gracias Sí, gracias por el llamado Ayer yo felicité a nuestra hermana María Voicín, o Voicín A ella ayer eh, yo la felicité Y está grabado en un CD Que todos los días grabo aquí en este programa De manera que después entonces lo voy a prestar Para que usted lo escuche Porque una hermana sobresaliente en nuestra iglesia Todas son amadas Pero nuestra hermana María Voicín Años y años y años, la conocí jovencita, ahora ya es abuela ¿No es cierto? Y ha estado siempre en el camino del Señor Nos conocemos espiritualmente en, en toda esta jornada espiritual Que Dios bendiga a nuestra hermana María Boisin Que está de cumpleaños Guárdenme un pedacito de torta porque me gusta mucho <risa> Bueno, que Dios le bendiga y que bendiga a nuestra hermana Anita que ha llamado también felicitando a su madre Y ya he leído el Salmo 1 Hemos tenido un llamado para que felicitar nuestra hermana Así usted ve que los hermanos de nuestra iglesia Escuchan este programa No quieren ellos llamar muchas veces como mis hijos también dicen, no, le doy oportunidad a los otros auditores de esta radioemisora para que llamen, por eso no llaman, o si no estaría llamando, llamando, llamando todo el tiempo, bueno, que Dios bendiga entonces todo esto, ahora voy a regalarle para ustedes un himno precioso que canta el reverendo Jonathan, Jonathan Alvear, de los Estados Unidos, de Conyers, de donde mando los saludos i el canta un himno tan precioso que dice Deus és tan bon bueno para mi Lo canta en portugués però usted lo va a entender ahí ja està sonando la música Às vezes días vêm com pesar e aflição E na jornada quanta dor deixa triste o coração Mas quando eu fico a pensar no amor de Deus e seu cuidar não posso nunca Deu ja tão bon per a No vens fein Minha vida escura està I e pergunto a meu dé es tan bueno para mí no posso me quejar Dios es tan bueno para mí no me puedo quejar es lo que dice la canción o el himno o entonces eh, este, este himno precioso que ha cantado mi sobrino lo, lo conocemos a años este himno Y este himno justamente sucedió, nació de la, de la tristeza más profunda. Este himno nació de del de, de, de, de corazón de un hombre que amaba a Dios, que aunque su tristeza era una desgracia terrible que había acontecido, su esposa sus hijitos murieron en un accidente automovilístico, en los Estados Unidos y el hombre se deshacía se derretía en lágrimas amaba mucho a su esposa y porque para qué no decir a sus hijos un hombre que era un predicador extraordinario todavía lo es porque todavía vive y cuando supo de este de esta tragedia Él se derretía en lágrimas Y entonces él levantó sus ojos al cielo Y levantando sus ojos al cielo Vio que Dios Fuera de las desgracias y vicisitudes Es tan bueno Para con todos nosotros Y no nos podemos quejar Aún mismo el Señor Jesucristo Muriendo en la cruz Y sufriendo tantos oprobios Tanta locura Tantos azotes, teniendo tantas llagas que no eran irreconocibles un ser humano. No obstante, él entregó su vida por nosotros. Dios es tan bueno para mí, no puedo quejarme. Es lo que decía el himno y qué maravilloso. Luego estaré leyendo para ustedes entonces un lugar donde ayer dejé inconcluso. El, la predicación de la palabra de Dios, el mensaje de Dios Lo que Dios tiene para darnos a cada uno de nosotros Y voy a leer entonces un poco en Mateo capítulo 18 Dice así Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños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 de estos pequeños Agua de vida saludable para el es lo que dice, es lo que dice entonces aquí con respecto a la oveja la oveja perdida la oveja que se descarría no que se descarrila los trenes se descarrilan pero la oveja se descarría se sale se sale del rebaño del redil se descarría Y hay personas que se han descarriado del rebaño de Dios Se han descarriado del Evangelio bendito que es el camino de Dios Se han descarriado del Evangelio ¿Lo están pasando bien? Algunos posiblemente digan, sí, ahora yo hago lo que quiero No tengo nada, ni al pastor, ni los hermanos, ni las hermanas, ni nadie que me diga nada ¿Está bien? Al parecer, en la opinión de él sí. Pero en la opinión de Dios, no. No obstante, cuando la persona se pone terca o terca, continúa ese camino. Y ese camino es el camino en el cual va a ir a la perdición. Ya está yendo la perdición. Hermano Ricardo Flores, le escucho. ¿Aló? Sí, ¿aló? ¿Aló? ¿Me escuchas? Ahora sí, hermano Ricardo Ahora sí, que el Señor Jesús le bendiga mucho Estamos escuchando el programa En Pirque en Pirque. Ah, en Pirque, sí, mi hermano, sí Y quiero enviarle un saludo a todos los que están trabajando en la radio Especialmente a usted, con este hermoso pasaje bíblico y Amén a Querido Pastor José San Martín De Chillán Que está con nosotros en Pirque Ah mire que lindo y También si puede el saludo Nuestro Pastor José San Martín José San Martín Chillán, Está escuchando programa, Trabajando acá en casa con nosotros Así que les envío un abrazo En el amor de Cristo Jesús Muchas gracias hermano Flores Toda su familia linda Ustedes cantan tan hermoso me alegro, muchas gracias por su por su Hasta llamado Y al Pastor San Martín también, un abrazo cariñoso Un abrazo cariñoso entonces Para mi hermano Ricardo Flores, su familia Tan querida tan, de Que fuimos a verlo allá, mi hijo Ariel también Y al Pastor San Martín que está con él Trabajando allá, que Dios les bendiga poderosamente Hablamos de la oveja perdida La oveja perdida, los que se salen del rebaño Si tú estás así en esta mañana Te animo a que vuelvas al camino del Señor Hay un camino poderoso, bendito mire lo que dice en Isaías le voy a leer lo que dice en Isaías respecto a las ovejas que Dios nos habla y eh, aquí a través del sufrimiento del Mesías de Cristo, del Señor Jesucristo en Isaías capítulo 53, mire lo que dice el versículo 6 todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él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 de ese camino en el medio no sabes cuándo va te va a asaltar el lobo sanguinario mortal y te va a dar muerte muerte espiritual tú ya estás sangrando posiblemente ya no te queda más aliento espiritual pero hoy en esta mañana la palabra de dios te dice que él te fue a buscar a través de este programa radial manental de fe, con este pastor, el reverendo Moisés Alvear. A ti te digo, y tú que estás dentro del rebaño y del redil, alégrate, gózate en el Señor, porque tienes un pastor, el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. El salmo ciento eh, perdón el salmo 100 versículo 3 dice que nosotros somos ovejas de su prado entonces ahí estamos ah, como esto como mi hermana anita que nos llamó como nos llamó nuestro hermano ricardo flores también el pastor san martín también mis hijos la congregación estamos dentro del redil y somos bienaventurados por eso el salmo 95 versículo 7 dice que nosotros somos ovejas de de su mano El Salmo 100 Dice que somos ovejas de su prado Pero el Salmo 95 7 dice que somos de su mano O sea Estamos en la mano de Dios Él nos acaricia, Él nos guía Él nos recoge Él nos enseña, nos protege Oh qué lindo qué lindo, qué lindo, qué lindo El Salmo 23 cuando dice Jehová en mi pastor Nada me faltará Oh, qué maravilloso por eso en esta mañana no alcancé a terminar tampoco pero te dejo a ti ven al rebaño del señor ven y tú no no te salgas del rebaño del buen pastor amén En este momento de la oración Alleguémonos con fe Al trono de la gracia de Dios Amado y buen Padre Celestial En esta mañana Señor Que ha sido gratificante para mí Ha sido una mañana Que me siento bendecido Por eso le doy gracias Mi amado Salvador Jesús Porque usted Señor me ha escogido Me ha llamado a su rebaño Soy oveja suyo también, aunque pastor aquí como humano, porque usted me ha llamado al ministerio, porque usted me ha ungido y separado para este ministerio, Señor, pero soy oveja suyo. Necesito de su cuidado también, necesito también de la fortaleza, de la fe, del poder de lo alto. Sí, amado Salvador, usted es el único Dios verdadero y la vida eterna, no hay otro. Por eso a usted yo clamo, santo Dios, y le pido que como el buen pastor extienda su mano, su callado, sobre aquellos que están heridos en el corazón, heridos en el alma, heridos por el mundo, que tienen heridas terribles que no las pueden, no las pueden sanar. Pero usted tiene poder para sanar el alma, como también para sanar el cuerpo físico. Mi Señor le pido por los dolientes y enfermos Por mi hermana María Boisin que está de cumpleaños Señor Que la hizo nacer para estar en este rebaño de donde yo estoy también Oh mi amado Señor Pido su bendición, la sanidad, la prosperidad En el nombre santo del único Dios verdadero, el Señor Jesucristo Amén y Amén Señor Jesús Le convido a nuestra iglesia Nuestra iglesia está ubicada en la calle José Victorino Lastarria, número 630 La Iglesia Apostólica Unicista de Chile El programa manantial de fe Y este pastor, el reverendo Moisés Alvear Se despide en esta mañana deseándole Las más gratas y lindas y preciosas bendiciones Del buen pastor, nuestro Señor Jesucristo a Amén. Meu coração encanta mais e mais O nome do meu Salvador glorioso